Manantial de Fe Transmitido diariamente de lunes a viernes En este mismo horario Dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear Que a seguir tiene la palabra A todos nuestros amigos que están en la audiencia A nuestros hermanos en el Señor Jesucristo Un abrazo cariñoso a la distancia Pero con toda efusividad Si, sí, con todo el corazón Con todo el alma Con el deseo de que esta mañana tenga y reciba usted la bendición de Dios en su vida. La bendición en su vida y en toda su área. En todo en aquello que usted le rodea y que usted ama. Sí, porque Dios nos lo da de a poquito. Dice la palabra de, de Dios en la Biblia Sagrada. Que Dios da con medida grande, rebosante y remesida. De manera que en esta mañana abra su corazón para que así la palabra de Dios entre en su vida y sea usted bendecido y también todo su entorno luego estaré leyendo para cada uno de ustedes un precioso salmo el salmo 95 que dice de esta manera venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo bendecido a la roca de nuestra salvación Lleguémonos Ante su presencia Con alabanza Aclamémosle Con cánticos Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande Sobre todos los dioses Porque en su mano Están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes Son suyas Suyo también el mar Pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, Como en Meriva, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. un salmo extraordinario en el cual nosotros vemos que es un cántico de alabanza y de adoración a Dios. Como también en los últimos versículos Dios se queja del pueblo que él cuidó, que sacó del Egipto, que sacó de la esclavitud, que lo sacó de del de, de, de el genocidio, que lo sacó de aquellas Tareas tan penosas y tan dolorosas y que no tenían posesión de nada. Lo, plant lo que plantaban no era de ellos. dijo de O degustaban algún poco o eh, podían tomar algún poco, pero poco, porque de ellos no era nada. Ellos eran extranjero aunque habían nacido en aquella tierra, pero eran extranjeros en aquella tierra. Y Dios los sacó con milagros extraordinarios. 40 años en el desierto, lloviendo sobre ellos el pan y teniendo el agua fresca en el desierto. ¡Oh, qué maravilla! Y aún así, era un pueblo que divagaba en su corazón, Allí lo tentaron también a Dios. Ah, si es Dios, ¿por qué no hace esto? Dios lo hizo para que ellos vieran que era Dios. Pero ahí venía también la retribución a su a, a, a su corazón duro, su servicio dura. Y que ellos veían las cosas de Dios, pero no, seguían, no siguieron los estatutos y los mandamientos de Dios. Sino que pensaron... Ah, si estuviéramos en Egipto, comeríamos las cebollas, comeríamos ajos y estamos hastiados de este pan tan liviano. Así decían. Ah, estimados amigos oyentes, no tenían ni que plantar, ni que regar, no tenían que cavar un hoyo, ni si hacer siquiera caminos para el agua, ni esperar. Todos los días recogían el pan que Dios les daba, que dice que eran... Era gusto de hojuelas con miel. ¡Ah, qué cosa rica! No obstante, podían hacer muchas cosas. Y al otro día tenían nuevamente el pan renovado, pan del cielo. ¡Qué cosa! Hay personas que reciben la bendición de Dios. Todo el tiempo están con la bendición de Dios. Y Dios pone pan en su mesa. Y Dios soluciona sus problemas. Pero todavía divagan en su corazón. No sea así. Sea agradecido con Dios por la vida que le da, por el entorno que tiene. Aunque esté en la cama, enfermo, doliente, confíe que Dios puede sanarle. Por lo menos está está en su cama, en su casa, tiene alguien que le ayude. Pídale a Dios y Dios le va a responder, pero sea agradecido con Dios. Salmo 95. ¿Es cierto? Y en esta mañana también traje un himno Un himno bien lindo y Este himno que dice cuando flaquea mi fe? ¿Cuándo será? Ah, veamos a venir y puedo el pan compartir es Jesús el pan de vida el maná de mi desierto mi energía mi sustento es Jesús es pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. El pan de vida interna mi desierto, mi energía, mi subcentro es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida interna. el pan de vida encerna... ...Jesús... ...eres lo que mi alma necesita... ...ah, qué lindo, es Jesús el pan de vida... ...cuando flaquea tu fe... ...sí, cuando flaquea nuestra fe... ...entonces, ahí está el sustento poderoso el maná que Dios envía, que es su palabra, su palabra que actúa dentro de nosotros y también fuera de nosotros, porque es como un escudo que Dios pone alrededor nuestro. Sí, créalo, créalo. Es maravilloso lo que Dios hace para con aquellos que están flaqueando en la fe, levántate en el nombre de Jesús si ponte en pie en lo espiritual ven a la casa del Señor y come del pan, del maná del cielo luego estaré leyendo entonces para todos nosotros y para su meditación, para su bendición en la parte donde Dios nos tiene su palabra para nosotros primer y sin ti Voy a leer en San Marcos capítulo 2 San Marcos capítulo 2 del versículo 13 hasta el 17 y dice así Después volvió Jesús a salir al mar Y toda la gente venía a él y les enseñaba Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo Sentado al banco de los tributos públicos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 Y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los médicos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. puedes sentarte a sus pies oh qué pasaje más extraordinario sí. aquí nosotros podemos notar eh, hermanos y hermanas de la iglesia y ustedes que aún no nos no han venido al camino que nosotros estamos podemos notar como jesús va Y llama a una persona una persona que estaba ocupada que tenía sus ocupaciones que tenía su trabajo sí a levi como dice acá que le vi es el mismo mateo quien escribió también el evangelio según san mateo era un hombre de confianza del imperio romano cobraba impuestos Ah, en la nación de Israel había muchos otros que eran publicanos, así se les llamaba Publicanos porque trataban con el vulgo, con todas las personas Tanto judíos como extranjeros allí en la tierra de Israel Y les cobraban los impuestos y los impuestos eran para el imperio romano De manera de que eran odiados estas personas llamadas publicanos ...eran odiados... ...eran puestos... Eh, ...por toda la sociedad... ...eran puestos de lado... ...pero estos hombres publicanos tenían un gran poder... ...porque... ...ellos tenían el poder del imperio romano... ...si no pagaban... ...los impuestos... ...entonces le quitaban su casa... ...le quitaban su tierra, sus animales... ...y si no tenían mismo para nada... ...o, o se ponían tercos... ...ellos los tomaban prisioneros y los vendían como esclavos a las personas. Ah, era tremendo. Y estaba allí, le vi sentado al banco de los tributos públicos. Ah, y cuando vino Jesús le dijo así, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hoy día muchos de los hermanos de de las iglesias y personas quieren seguir a Jesús pero no se levantan del banco de tributos y posiblemente está tributando a otro imperio ah, está tributando está dando su fuerza está dando su vigor está dando su tiempo está dando toda su vida si, sí, no solamente está dando los impuestos que recibe no Y muchas veces al final del tiempo Muchas veces cuando se está viejito O sin fuerza O enfermo en la bancarrota Ah, voy a ir a la iglesia Yo era tan feliz ¿Cuántos de estos testimonios tenemos? Y cuando llegan a la iglesia dicen Yo fui una persona Sin criterio No no valoré mi vida espiritual y no valoré el tiempo que estaba en la casa del Señor. Me arrepiento tanto de haber perdido mi juventud, de haber perdido mis mejores años en tales y cuales cosas. Y ahora veo que eso, si tuve algún fruto, no me llenó totalmente porque no llenó mi corazón. Llenó mi casa, llenó, llenó mi vientre, llenó mi boca, pero no mi corazón. ¿Cuántos testimonios hay de esos? Y hay otras personas que no tienen nada. No tienen nada, pero también, ¿no es cierto?, tozudamente. ¿ah? No quieren venir al, a, al llamado del Señor. ¿Y por qué digo tozudamente?, Porque ven los milagros, porque ven las cosas que Dios hace en otras personas. Y tienen deseo, pero los vence aquella forma de ser que ellos no quieren dejar. Porque creen que es lo mejor. Ah, hoy día en esta mañana Jesús está pasando. ¿Lo ves tú? ¿Ves a Jesús en esta mañana? Él es invisible, pero te... ...se puede hacer visible... ...o puede hacer sentir su poder... ...que en esta mañana... ...de una de otra manera... ...allí donde tú estás... él está pasando a tu lado... ...y te dice ven... ...ven... ...Dios quiere cambiar tu vida... ...yo creo que Mateo... ...o Levi... ...cuando vio a Jesús y le dijo ven... ...tal vez en un instante... ...en una milésima de segundo... Él pensó, mi casa, mis amigos, mis parientes, mi posición. Ah, pero él decidió inmediatamente de seguir al maestro. Al maestro que estaba trayendo el beneficio para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. No solamente en aquel lugar de Israel, en Jerusalén, sino que para todo el mundo. Y quedó en la historia. Este hombre quedó en la historia No se hizo de rogar Quizás también ¿eh? Alguna vez Este le Levi pensó Yo como judío Estoy haciendo Sufrir a mi nación He vivido de mi nación Me gustaría cambiar de vida Si hubiera alguien Que me dijera eh, Te ofrezco esta cosa A lo mejor yo aceptaría Quizás pensó tantas cosas que todo parecía una quimera. Era inalcanzable. No era factible para él porque tenía posición, era conocido. Porque cómo se iba tal vez a rebajar, a hacer otra cosa. O a lo mejor la familia no iba a querer. Quizás ha pensado todas esas cosas. El ser humano piensa eso. Y a lo mejor no, no me va a ir tan bien. Pero me gustaría cambiar. Y cuántas personas hay hoy también que quieren cambiar. Aún hermanos de la iglesia, hermanas en, en la fe también quieren hacer esto, tener un cambio en su vida. Ah, pero ¿y si no me va bien? ¿Y si y ahí está el pero, pero aquí, pero esto, pero aquello otro. Y nunca lo hacen y se decide, tal vez porque ve que sacando cuentas mejor está como está. Pero miren la forma espiritual es muy diferente, porque no es palpable. Es por la fe. Y aquel que decide por la fe Si sí, aquel que se decide por la fe Aquel que obedece el llamado de Dios No le va a ir mal Posiblemente tendrá dificultades y problemas y tentaciones Pero no le va a ir mal Porque si Dios le ha llamado Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Oh, hay un himno que me, ahora me viene en la mente Que me gusta tanto ese himno Dios cuidará de ti ¿Sí? Y Dios va a cuidar de tu salud Dios va a cuidar de tus hijos De tu casa, de tu trabajo De tu ganapán Dios va a cuidar de todas las cosas Porque si Dios te llamó Es porque Dios tiene un plano Un plan y propósito para tu vida Dios no te llamó así por el acaso y en esta mañana como a Mateo como le vi ah tú estás sentado en tu quehaceres estás allí esperando hoy es la mañana propicia hoy es el momento en que tengas un encuentro real con el Señor Jesús Y en esta mañana yo te llamo como pastor, como siervo del Señor, te digo, no rechaces la voz que te ama tanto, de aquel que te ama tanto. No rechaces la voz. Acércate a Jesús. Sigue al Señor. Sigue en el camino que Dios te va a dar, porque es un camino con recompensas que nadie puede darte. Sí, el hombre podrá granjear, ganar el mundo, pero si pierde su alma, ¿de qué le va a valer? Hace pocos minutos atrás conversaba con mi amigo. Ah, los que se van a la tumba, no se van a llevar el oro, no se van a llevar el dinero, no se van a llevar la casa. No. Así como salí del vientre de mi madre, así volveré, dijo Job. Desnudo salí, desnudo se va a, ser, se va a presentar delante del trono de Dios. Pero Dios, a aquel que se allegra a él, que acepta su llamado cuando le dice ven, a las sagradas escrituras dice que él te dará vestiduras blancas y resplandecientes. Y no te avergonzarás Delante del gran trono blanco de Dios Tendrás la recompensa que nadie te puede dar Nadie La vida eterna Ah, es que yo soy muy malo Dicen muchas personas Bueno Dios no vino a buscar A justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Y los sanos no tienen necesidad de médico Pero si sí los enfermos, enfermos del alma, ven al Señor Jesús, esta mañana, este es tu día. Amén.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 que sea así con todo aquel que en esta mañana ha sentido su voz ha escuchado su voz en su mente, en su corazón que usted le dice ven Dios mío le pido que usted Señor le ayude en su decisión para que su decisión sea firme en una fe profunda, inmensa en una fe inamovible en una fe inamovible y pueda seguir seguir sus pasos, seguir su camino que usted dijo que usted es el camino, seguirle a usted santo Dios. Sí, mi Señor. Y le sane del alma y le sane de su cuerpo físico. Sí, Señor, y seamos todos bendecidos. Aquellos que en esta mañana he escuchado esta palabra, he escuchado este mensaje y también, Señor, a mí que yo necesito cada día de la fuerza y el vigor para seguir adelante señor proclamando su santo evangelio en el cual tengo gozo de hacerlo gracias mi amado señor porque usted escucha mis oraciones y esta oración ha llegado hasta el trono de su gracia como aquellos que han doblado sus rodillas y aquellos que han proclamado y le han clamado a usted que sea su señor y dios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 allí en el segundo sector de Pedro Aguirre Cerda. Y este pastor, el reverendo Moisés Salvear, le convida para estar entonces los días martes a las 8 de la noche, los jueves a las 8 de la noche, los días sábado, las hermanas Dorca a las 3 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Será bienvenido. Que Dios le bendiga. Amén.